The documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones crawled upon the crumpled page. <laughs>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 Bueno, bueno, bueno, bueno, con qué caña arranca hoy esto, eh? joder, la madre, Club Bueno, eh, hoy una noche especial, Oye, una noche especial, no por ningún motivo así trascendental que diga yo, hostia, qué especial y esta noche, porque yo qué sé, pues hoy pudo pasarme. ¿Nació un fío hoy? No, no, <risa> no me nació en ningún fío. Ni hay ni hay probabilidad series de que eso vaya a suceder. en un futuro cercano y mucho menos en un futuro lejano, ¿eh? puede ser por otro motivo, tocó, tocóme algún premio, tocó tocaron una serie de perres, no. Tampoco, tampoco oye un día especial por esas cosas. Esas son las cosas que Fadrin que que oye pues para otras personas, A lo mejor el día fuera fuera especial. Eh, ...pero para mí no, esas cosas no me pasen, eh. no tengo fíos, no me toca la lotería, eh. no sé, a ver puede haber otra serie de cosas que, que fegan el día sí, especial... ...pero para mí los días especiales son básicamente bueno, tan relacionados con, con esta emisora, joder, con las cosas que pasan en esta emisora... ...y hoy podríamos decir que hay un día especial, pero no por nada bueno, ¿eh? un día especial... Porque, porque hoy eh, quedóseme en casa, estado estaba convencido incluso a cara, pero pero veces que no, quedóseme en casa el, el yapicerín el que, el que de normal traigo la, la música para pa poner aquí en Anedonia y la sintonía y tal. Que bueno, visteis que la sintonía salí, salió, ¿no? no sé cómo sonaba. A mí sonaba como el puto culo, pero bueno, también es verdad que... A ver, que el, que el sistema de, de auriculares tampoco tiene ninguna maravilla, ¿eh? Entonces puede pasar que... Ya me pasó tres veces que ponía la música y aquí sonaba mal, ¿eh? Y después llegaba a casa, sentía luz y sonaba bien. Lo que pasa es que no sé cuándo voy a poder sentirlo, ¿eh? Porque, a ver, la movida allí que... La movida allí que... joder cómo se dice hostia, que, que, como es que así si el yapizerín, pues qué sé yo, bueno ya veré a ver si hay manera de, de mandármelo por correo, de, de cargar un robos de esos, no sé, a ver lo que, lo que se me ocurre. Se como se ya ya les posibilidad es que haya bueno pues esta noche facer hacer va a hacer este programa esta noche vais a sentir si ya que estáis ahí esta noche vais a sentir anedonia Anedonia en Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada y en www.radiocuca.org Esta radio tan prestosina, ¿eh? que para estas fechas cuido que ya, era, que ya era per marzo, ¿eh? que ya era per marzo el su aniversario, lo que pasa que como ya no queda per aquí, ¿eh? Pero en otros sitios sí, pero nunca no de perequina hay ¿eh? desde los que tuvo cuando, cuando esto arrancó. ¿eh? Ahí... A ver, 37, a ver, 82, ¿no? 82, 83, a ver cómo llegó, 83 y eh, estamos en el 19, pues 36 años, sí, no sé, me parece que hacen allí. <ríe> qué triste ¿eh? que ni siquiera sé yo cuántos años cumple esta radio porque yo siempre digo ah, esta radio oye la mi vida joder no sé ni cuántos años tiene tengo muchas ya muy bellas o sí ya tan bella que es capaz de seguir furulando por pura inercia Y por eso esta, esta noche ya tan tan importante para mí, porque no furrula nada, y vamos a ver si soy... Bueno, no furrula nada, a ver, furrulan las cosas. El que no furruló fue, fui yo, fue la mi memoria, ¿m? que, que no agarré lo, lo de por la mañana, y entonces tengo que andar arreglándome a través de... a través de, bueno, pues del Internet, de, de, ¿eh? que si del Spotify, que si del YouTube, que si de estas movidas. Eso fue pensar también... Eh, que joder esto hay unos cuantos años no hubiera no hubiera no sido posible eh, no existían todas estas todas estas cosas al cuarto me yo no, pienso que, que lo conté ya de alguna vez pero mismamente al cuarto me aquella vez ¿eh? bueno cuando yo, yo bueno yo cuando yo empecé ya llevaba tiempo ya tal pero de alguna vez eh, Cuando yo hacía los capítulos prohibidos de Correntelado, ese programa que bueno pues que que ahora para estas fechas ya tendría más de 20 años y no hubiera sido que yo mismo lo defenestré. Lo defenestré no lo dejé morrer, no ni nada, sencillamente dejé de hacerlo dos meses antes que que cumpliera que cumpliera los veinteañinos. Mira que, oye, llevaba tiempo en sin hacer, ¿eh? sin, sin colaborar con los capítulos prohibidos de Corintellado, pero bah, cuando el, el mi amigo el lincio dijo, oh, yo cansé, yo no lo fuego más. No, cago la mar, faltando ¿eh? menos de un año para cumplir lo, los 20, pues agarro yo, hostia. Y agarré yo, y pero cojo, que, que dos meses antes ¿eh? de cumplir los 20 voy y canso y de hecho lo yo también. Bueno, qué sé sí, yo. A lo mejor de algún día, de algún día vuelvo a, a agarrarlo y, y bueno, pues entonces diré, mira, mismamente si yo mañana mismo y fego un, un capítulo menos, ¿eh? Pues entonces ya podré decir El cabero, los capítulos prohibidos sin corintellado, más de 20 años en Antena en Radio Cuca y, y mentira. A ver, más de 20 años sí, pero seguidos no. o sea, que no deben hacer ser 20 años en, en antena. Que lo que os contaba ayer, y era aquella, aquella noche en la que... Eh, nosotros en aquel momento, claro, no existían los, los podcasts no se, no se grababan los programas a través del Internet, no se convertían en, en MP3s es que después... pues mandalos a Ayundes onde quieras, da que ella nosotros grabámoslo en cintes, ¿eh? en formato .tdk. Y así na era como como lo mandábamos a la a la gente como como sabían del nuestro del nuestro programa y acuerdo una noche muy prestoza que bueno, pues que tenemos intención de facelo especialmente bien. Porque, porque queríamos, queríamos mandarlo a, a unos collacios de, de la otro punto del reno y entonces lo que hicimos, bueno, pues, con toda la intención de grabarlo y tal, todo bien, eh, todo bien colocado bien tal, eh, y tal, llevaríamos como, qué sé yo, 15 minutos, y pescanciamos, me cago la marca no hicimos el botonucu de, eh, de grabar, que tal? tal la cinta parada, me cago, dale, y ahora, cago en Dios, todo... ¿Eh? traíamos lo todo preparado, y pues, mirámonos, oye, pues podemos volver a hacerlo porque más o menos acordámonos de, ¿eh? de todo lo que hicimos hasta ahora, pero, ahora me lo volvimos a pedir algo, que alguno puede decir, hostia, pues tampoco oye una cosa de tal, como que no?, ¿tú imaginas si había de, de alguien escuchando, ¿eh? de alguien sintiendo aquello?, que de aquella Radio Q casi que se sentía, ¿eh?, o otea, claro que sí, o... Oh. Hay esos casi ventañinos y que la gente sentía, sentía Radio Cuca. No llegamos ahora, que ahora no sé si la siente mucha gente o, o sois pocos los que, los que la sentís. No tengo ni puta idea. ¿eh? Eh, tengo la. No sé, dame la sensación de que lo mayor menos que, que era antes. Entonces, tu puto día llorando. gracias ¿eh? pues, por ese tema. fue <risa> todo el puto de llorando y, y, y con todo lo que me gusta de esta radio y no fue algo más que ¿eh? que criticarla que esto no furula, que voy por inercia que tal dios que repugnante me volví con la con la edad eh y tremendo y tremendo no un no pesillo que fuera que fuera a volverme tan repugnante y, y miren tú por dónde ¿eh? convertirme convertirme en lo en lo peor son las cosas que tiene que tiene fácil ese viejo ...fas cosas que, que... ...que no oficieres... ...que no oficieres nunca... Que, ...que a lo mejor en los dos años mozos... ...y impensables... ...veréis, por ejemplo, yo mañana... <ríe> ...va a ser la primera vez... ...en la mi vida... ¿eh? Que, ...que podéis secundar una huelga... ...¿qué os parece? sí <ríe> es verdad... ...mañana, bueno, pues... ...hay una, hay una huelga... ¿eh? En, ...en el reino... ...una huelga convocada en todo el reino... por bueno pues concretamente eh, pues, pues que es la igualdad entre hombres y mujeres. Ya sabéis que yo llevo un tema que por motivo que es bueno, se los llevo perfectamente y contarlos aquí bien de veces, o sea ya que los que ya tengan sentido anedóneo más veces, eh, bueno concretamente esas veces que falé de, del tema del de la igualdad de, de hombres y mujeres, y lo que yo considero todavía una una discriminación brutal que ya sé que hay muchos que, que no lo ven así nada pero yo como llevo algo que experimenté y que experimento y que razono pues mira de momento todavía no un alcontré ningún razonamiento que me pudieran dar los que piensen de manera contraria a mí que que refugen las mis ideas qué sé yo yo sigo pensando pues ¿no? pues que el fecho de de que de que yo tuviera al cuarto me siempre acceso y pues me sigue siendo todavía hoy día sigue siendo una cosa que me que me que sigue pasando y que me sigue deixando bastante aburrido el hecho de que pues si yo salía pela la noche y salía con con amigas el tener que que acompañarles que ir haciendo un recorrido de de portales peruvieo Eso sigue pasando, sigue pasando. Hombre, qué sé yo. Igual hay, hay moces más valientes y moces más caguiques. ¿eh? Pero todo es tan en peligro. ¿eh? En peligro, ¿no? Porque, como dicen, a ver, porque, oye, cuidadín, que una cosa y que, que yo piense estas cosas que pienso y otra cosa y que no vea el, el extremismo del otro lado. ¿Cómo no iba a ver el extremismo del otro lado? Cuando yo estoy todo el puto día hablando del, del tema ese de de la oscilación de punta a punta, ¿eh? de la necesidad del PAC, de cómo hay tantas personas que, ¿eh? que que pasen de bueno la sociedad en general, al sol pasar de un extremo al al otro, al contrario, y entonces en eso yo soy perfectamente consciente de toles de toles barbaridades. ¿eh? Que bueno pues de eso que tanta rabia ellos dan que llamen. El, el feminazismo, hombre, pues igual no es el término el más hace todo del mundo, pero como bueno, pues, el término si está pensado, básicamente para molestar, supongo que escogieron bien el, supongo los escogieron bien, quienes tienen, quienes tengan los que los los Yo mm, Yo parecido a las declaraciones cuando de alguna vez con todo el, el, el Jorge, el cantante de Legales, el Jorge Martínez. contaba el porqué de, de su tema Heinz Hitler y decía eso de básicamente y que bueno no sé si sentiste alguna vez la declaración básicamente el tema y que ensayamos en un, en un local en el que también ensayaban o ensayaban unos, un grupo de, de hippies ¿eh? y entonces sencillamente pues bueno, empezamos a hicimos una tormenta de ideas ¿eh? un brainstorming ¿eh? para bueno, pues, pa pensar en cosas que pudiérim, que pudiéramos cantar y que pudieran molestar a los hippies. Y entonces, bueno, pues porque es, en el brainstorm uno dice, el jabón, hostia, venga, pues vamos a cantar sobre el jabón, hay una cosa que vemos a, se llama jabón y mata a los piojos y tal, eso eso seguro que, que molesta a los hippies, venga, otra, otra más, eh, para los nazis, los nazis también molestan a los hippies y tal. Y hicieron una can un cantar que se llamaba Heil Hitler, del que falaban de de chamón y falaban de de nazis y no entiendo porque según dice en este según en esta declaración que es reciente me parece no sé si es verdad o mentira o tamizada por la por la corrección política qué sé yo la cuestión ye que decía nazis no no somos pero si malía malia por molestar a los hippies bueno pues oye a lo mejor a lo mejor no supongo que eh no hay nadie de los que acuñó, utiliza el término feminazi que te ha bueno, pues que te intentando decir de manera seria que que bueno, pues que es personas que que defienden esos esas ideas un poco extremistas o que ellos consideren extremistas se llan se nazis se equiparables al, al nazismo ¿eh? Eh, si os molesta pues supongo que eso será todo todo un logro para puesta, estas personas eh, ...yo personalmente no me molestaría... si ...bueno yo... Fe, ...bueno sí, feminista no sé hasta qué punto puede decirse que es ella... Eh, ...podían decirme a mí lo de feminazi... ...bueno, por, por poder podían, poder. ¿no? ...podían, pero yo cuido que si en vez de... ...de feminazi me llamaran demócrata nazi... ¿eh? No, ...no, femodemócrata... ¿eh? ...pues pues igual me parecía más, más molesto todavía... <risa> o, ...o bueno, por lo menos... ...más igual no... ...pero igual... ¿eh? ...igual de molesto uno que el otro... ...pues seguramente sí... ...ya veis cómo, cómo son las... ...les, les míos ideas de rares... ¿eh? Eh, ...la cuestión es que... En, ...en todo este tema... ...yo sigo dando un poquñín... ...pienso, no sé... ...yo siempre tiendo a pensar que estoy en el medio... ...luego viene la demás gente... me dice, ...tú en el medio, me cago la más... Si ...y tú eres un extremista de esto, del otro... ...de lo más allá... ...bueno pues no lo sé a lo mejor... yo pienso que estoy en, en medio ¿m? porque de, si bien desde muchos años no llega no llega ahora a muchos años que llega al tercer estado del mío bueno pues en ideas y de mi manera de pensar al de de la relación entre hombres y mujeres y, y de cómo la, la sociedad bueno pues trataba a unos y a otros Muchos años, muchos años antes de que esto fuera una moda, ¿m? supongo. El segundo estado, al alcanzarlo muy pronto, eh, es estado en el que, bueno, pues sabes que, que no debe ser así, sabes que no debe ser machista, eh, sabes que, oye, pues que, que no hay por qué considerar que, que la mujer que, que, bueno, pues que tiene mucho interés en... en las relaciones eh, sexuales y demás, pues no hay por qué decir que hay una gocha ¿eh? despectivamente ¿eh? además, a ver, si lo dices por otra, por otras razones, qué, qué sé yo <risa> oye, eh, pero si despectivamente dices hay una gocha ¿eh? oye un putón o no sé qué, sencillamente porque bueno pues porque tiene interés en, en eso, en las relaciones Sexuales o físicas, o bueno, pues sí, sobre todo cuando panriba arriba, no lo pienses de, de todas las personas, porque si eso, bueno, pues hablamos de ello, ponemos un ejemplo del ...del género contrario, del masculino, de uno, ya lo sé, ya lo sé, que llega un ¿eh? que llegue habitual, que hay un sitio común, ¿eh? que lo dice todo el mundo, ¿eh? la diferencia entre la gocha y. y el machote el llegó bueno pues sí sí <ríe> ya lo sé pero pero está ahí ¿m? está ahí y yo pasé por ese segundo estadio en el que dije que en el que decía en el que comprendía que eso no podía ser, que eso estaba mal pero todavía no lo interiorizaba ¿eh? todavía no lo aprendiera ¿eh? todavía no llegar a, a comprender que que no <ríe> O sea, no llegar al, al momento ese de sencillamente sentir que, que no tiene sentido. ¿eh? No me tenía que fue esforzar, por fortuna, en, en no pensar así, ¿eh? sino que ella me salía solo, por fortuna. Pasóme igual, ya os conté más veces, con, con la homosexualidad. Hoy había un momento en el que estaba mal. Yo sabía que estaba mal. ¿eh? cualquier expresión homófoba eh, sabía que, que, que no que no estaba bien aquello pero yo seguía insultando a la gente llamándolo maricón de mierda ¿Mm? sí sí sí pasé, pasé por ese por ese estadio por fortuna llegó un momento en el que bueno pues oye pues sencillamente no me entraba en la cabeza el hecho de que una persona tuviera una u otra preferencia sexual implicase de algún tipo de juicio de, de, de valor fecho sin más, no era un valor y esto otro pues lo mismo el fecho de que una persona independientemente de, de que sea macho o fema tenga un interés mayor o menor en las relaciones físicas pues, pues tampoco <risa> tampoco entendía que eso implicase en ningún juicio de, de valor Por fortuna sigo sin sigo sin entenderlo y espero espero nunca volver para atrás. No sé si es posible volver para atrás en, en esto de los, de los tres estados. Mira, yo una cosa interesante que lo mejor eh, valía la pena reflexionar de alguna vez. ¿Y es posible volver para atrás? Hostia, pues, pues no tengo ni puta idea. ¿Será o no será? No lo sé, no lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé. Pienso que no, eh. que es imposible una vez. Una vez comprendiste una cosa, eh, volver atrás como si no la comprendieras. Pienso que, que eso no puede ser. Pues que te Hombre, qué sé yo, pues términos, pues, perdón, conceptos muy complicados. Pues que hacésete un poquitín como quieren, Pero bueno, y esto no es casi un concepto, un razonamiento. Y más una cuestión emocional de, de sentimientos, si quieres. Bueno, la cuestión y que... Por fortuna, para mí, hay mucho tiempo que que lo vi. Los meus razonamientos, ¿pues qué crees que vos diga? Todavía no fueron, no fueron superados por ningún razonamiento de lo tuyo. Entiendo perfectamente, entiendo perfectamente a a todos esos que denuncien el extremismo, eso que llamen el feminazismo. sí, pues pues sí, claro que lo entiendo. ¿eh? Hay hay hay seguramente por ahí manifestaciones ¿m? por parte de, de mujeres de, de personas que, que defienden este bueno mujeres y hombres que defienden estas posturas que, que, son, que son aberrantes ¿eh? que no lo entienden nada y que seguramente faen más daño más daño que, que ayudar a la, a la socausa. Pero indesina. Eh, Inda Sena, eh, Inda reconociendo esta esta situación y, y esa eh, eh, esa es, bueno pues esa contradicción, Inda Sena pienso que que esto vale la pena pelear por ello, porque independientemente mujeres, hombres, blancos, negros, eh, personas, somos todos personas y el, el hecho de que un grupo de personas por la condición que sea por una condición de nacimiento que que no nos van a engullir más que más que el hecho de que pues nacemos con un cromosoma con otro con un fenotipo con un genotipo nacimos desarrollamos y qué no pasa nada todos somos individuos y el hecho de que un grupo un subgrupo de esos individuos por el por un motivo tan tan tan tan, tan nimio, ¿eh? como como y eso pues el xenotipo fenotipo el con el que naces eh, que que ya vengan con un paquete de, de, de obstrucciones ¿eh? de cosas a, a las que no pueden acceder de cosas a las que sí de sospechas de estereotipos pues yo que queréis que vos diga eso me, me, me cabrea bastante me cabrea bastante y entonces pienso que bueno pues que Aunque genere contradicciones, aunque genere aberraciones, esa lucha por la, bueno, pues, por la equidad, yo pienso que vale la pena. No sé compararlo a lo mayor, lógicamente, pues habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo. ¿Sería bueno? ¿Sería bueno? Yo que soy tan extremadamente individualista, que fore a pensar que otros individuos deben a, a pensar o a tener las mismas impresiones exactamente que, que, que un individuo más que, que soy yo no, no por supuesto por supuesto que no pero a lo mejor incluso esas personas con las que sí que me presta discutir cuando, bueno, cuando son razonables cada vez tengo que reconocer que discuto menos, soy menos discutidor porque cada vez al encuentro menos gente razonable con la que con la que discutir y sobre todo lo que lo que alcancentro muy poco de personas que que tean interesadas en discutir para para cambiar de opinión, en caso de que la otra persona, el otro interlocutor, pues bueno, pues exponga razonamientos de un peso que superen a los razonamientos de él o míos en este caso porque a mí también me encanta cambiar de opinión ¿eh? me encanta que me que me convenzan de otras cosas básicamente porque aprendo ¿eh? Eh, cuando yo discuto con alguna persona expongo mis argumentos, él expone los de ellos resulta que los argumentos de él son capaces de explicar lo mío y, y a la vez más cosas ¿eh? envuelven a los míos, yo me quedo con esos otros argumentos y esos argumentos son para mí el que el que, el que crezco soy yo <risa> soy yo porque sé más cosas que les que, que les que sabían antes Uf, a mí me encanta yo que qué queréis que os diga a mí préstame la de dios préstame la de dios que las cosas se llaman de esta manera pero cada vez al cuadro humano siente que que te ha interesado en eso y a lo mejor sí me suelten argumentos prestosos Pero soy tan repugnante con la edad, supongo, soy tan increíblemente repugnante ahora que incluso aunque me den argumentos prestosos si yo voy viendo que esa persona que no tiene, que no tiene así tanta gana de... De, de, de considerar el discutir de la misma manera que yo, como un intercambio de opiniones en el que, de que ganamos. ¿eh? Gane la tu opinión o gane la otra. Si gana la tu opinión, pues, bueno, pues ganaste la discusión. Y si gana la otra opinión, ganaste en conocimiento. ¿Por porque Porque si ese conocimiento también lo lo adquieres para ti. Pues bueno, cuando veo una persona que, que no va por ahí, bueno, pues corta la discusión y no sigo. Aunque te esté aprendiendo, pero... lo dicho soy, soy muy viejo y, y soy muy muy repugnante. entonces esas cuestiones no discuto yo, por eso ya sabéis cuéntolo tantas veces por eso me gusta la radio por eso me gusta ese programa porque aquí vengo ¿eh? las cosas cuánto es yo y yo me todavía cuando se me metía gente al, al chat podían discutirme y yo de tus maneras como tenía el poder de oye pues estas cosas que, que dicen en el chat si me apetes les. pero si no me apetez, no les llevo. <risa> claro yo podía ¿eh? podía hacer esa cosa tenía tenía ese poder ¿eh? tenía ese poder mm, ahora como no se me mete nadie al al chat pues entonces, bueno pues lo que puedo hacer y sencillamente pues contar cosas aquí y como no les no les tengo que que razonar a Naide ni nada por estilo pues bueno qué qué problema hay ninguno no hay ningún problema controlo es yo y no les discuto con Naide, entonces dame dame exactamente igual los los argumentos que que los demás puedan dar o puedan dejar de dar Sí, pues sí. <risa> en fin en, hay muchos argumentos aberrantes pero inda yo os pues digo a los que a los que te el otro ya y a los que a lo mejor eh, penséis que, que ya aberrante yo propongo vos, propongo vos una cosa ¿eh? si vos apetez, bueno pues pues pues si vos apetez no la no lo seis comparáis, yo que sé suponiendo esas personas que bueno pues que pensáis o que consideréis que es necesario bueno pues no convolgar con todo este circo de del feminismo y toda esa pesca toda esta todo este movimiento que tanto que tanto salteó y que a tantas aberraciones y excesos está llegando compañero por favor suponiendo que no sea racistes comparalo no sé pues por ejemplo con, con el movimiento aquel de de los de los panteres negros ¿Mm? eh, sí aquel supremacismo negro hombre que cuando ya llegaba a, a supremacismo por supuesto que había que atacarlo ¿Mm? cuando ya llegaba a, yo no sé si hubo, hombre seguro que sí seguro que hubo muchos movimientos eh, negros negristes que bueno pues que propugnaban eh, proclamaban el exterminio de la de los blancos de la raza blanca para una aberración exactamente exactamente igual que la contraria eh, no sé si hay mujeres mulleres que también eh, promulguen eh, eh, el exterminio del, del macho No lo sé, hombre si hubiera, si se diera el caso, seguro que sí, seguro que les hay, ¿eh? Eh, Seguro que si se diera, se diera el caso, pues, bueno, pues, pues no, no habría ninguna, no tendría yo, ¿eh? Eh, ninguna consideración hacia ello, no tendría ningún, ningún recato, ningún reparo en, en ir contra ello. Pero bueno, pues a postures más intermedias, que pues no gustame. Pero bueno, anda, eh. Mm. Quedo siempre con el fecho de que sigo considerando que, que el, la mujer, por el mero fecho de serlo, de que un individuo de, de segunda ¿no? o, de, o de tercera o de sabes Dios cuánto, que, que tolero, ¿eh? tolero esas pequeñas cosas, entiéndoles, no entro al, al trapo. Podía enfadarme, podía... cabrearme, podría pelear contra ellos y, y podría decir eso de no, venía a pelear nada más por un grupo de ¿eh? un grupo de individuos, yo estoy por la equidad de todos los, ¿eh? por la libertad de todos los individuos, del desarrollo de la voluntad de, de cualquier individuo. Podría decir eso, ¿eh? podría decir eso, pero cuando, ya os digo, cuando resulta que ya lo conté más veces. Cuando resulta que, que toles les, prácticamente a la totalidad de las mujeres con las que alcancé el nivel de confianza necesario como para hablar de estas cosas, resulta que, que me relataron historias de, de acoso, de abuso, incluso de, de violencia ejercida por, por hombres contra ellas. Y lo que más triste, ya os los digo siempre, lo que lleva más triste tantas veces, en sin, en sin ser conscientes ellos mesmes, de que eso ya era una situación de acoso, de abuso, ¿sí? en sin ser conscientes, eh, el, el mero fecho de del acoso sexual por parte de una persona con más poder. ¿sí? Poder laboral, poder eh, educativo, poder de cualquier tipo. Eh, no lo consideraba. Eh. Bueno, anda, cosas normales. Hay que aguantar. Dios mío, hay que aguantar. <risa> Increíble. Y, y, y, oye, abusos reales. Más de los, que, de los que podría imaginar. Yo no sé, tengo... Ya lo dije más veces, yo... por el motivo que sea tengo una empatía mayor quizá con las mujeres que con los hombres la verdad que siempre tuve más amigas que, que amigos y siempre siempre alcancé sobre todo una, una confianza mayor con, con personas del otro sexo que del mío propio cosa curiosa porque suele ser al, al contrario no pero bueno a mí pasó me pasó eso más de una vez Y, y sí que sí que él, sí que llegaron muchas a confesarme esos abusos esa, esa violencia a mí yo llegué a sentir esa esa vergüenza por ser hombre qué pena mira si hubiera sabido que te iba a hablar esta noche de, de este tema a lo mejor hubiera traído un, un cantarín que hay de quién un paisano de xedré, de Cangas en la Arcea, que tenía un cantar tocantes a todo este tema de la violencia, de los hombres contra les mulleres, y había un momento en que cantaba eso de que qué vergüenza de ser hombre. Yo llegué a sentir esa vergüenza de ser hombre. Por fortuna, bueno, pues, deixé de sentirla porque tampoco... tampoco hay plan ¿eh? de la misma manera que yo pienso que, que no se puede criminalizar a, a un, un grupo de individuos por un rasgo cualquiera que compartan eh, pienso que yo tampoco, bueno, tengo por qué criminalizarme a mí mismo por compartir un rasgo con otros cuando el rasgo nocivo, digamos yo no lo comparto, comparto otros pero no en, en nocivo Sí, es verdad que oye, pues que, que sé perfectamente que seguramente que de alguna vez provoqué miedo en una mujer. Desgraciadamente, desgraciadamente y así desgraciadamente si si más para la noche, una noche que no hay gente para la calle y, y casualmente vas detrás de una mujer y casualmente sigue el mismo camino que tú, pues qué quieres que vos diga, yo a lo mejor si fuera esa mujer sentía, bueno, pues una cierta preocupación ¿eh? de que estuviera haciendo atrás de mí bueno, pues uno que qué sé yo, las intenciones que tiene pues yo seguramente no tenemos más intención a lo mejor que, que llegar a, a mi casa ¿eh? y casualmente aquella mujer, pues llevó por una velocidad semillante a la mía ¿eh? y, y, y una ruta, seguía una ruta una trayectoria, pues similar a, a la mía ¿Mm? Eh, llegó un momento en que eso bueno eso pasó muchas veces bueno, muchas veces a ver más de una vez lógicamente y eh, ahora curiosamente llegué así ya hay mucho tiempo hay mucho tiempo que, que me propuse que como había la posibilidad de que provocara mío más con los traces que yo tengo bueno ahora menos ¿eh? ahora ya no parezco macarra pero pero en antes sí, en antes me metía miedo al espanto. <risa> bueno, y cuando era mozo, joder, oye, que, que todos pasamos por la adolescencia, ¿no? Bueno, no sé si se si habrá sintiendo en vez de alguna persona mocina que, que todavía no llegara, ¿eh? que todavía no, no a, la, a la adolescencia. ¿eh? Bueno, pues o, oye, ojalá ya me prestaría a mí, uy, que ya me prestaría a mí que me, que me sintiera me gente mocín que ¿eh? que todavía no pasaré por la por la docencia, pero pienso que eh, pienso que no que no es así nada más bien. Me creo que, que me sienta gente más más vieja todavía que yo, eh, Más vieja todavía que yo que no tal. Pero bueno, eso de que estaba, ah, sí, lo de, de que estaba yo volando. Ay, pierdome, piérdome... piérdome. Perdónme decir estas cosas. Si me citaba, ah, hablando de que en la mi adolescencia yo tenía un estado que metía a mi. Mesmo en la mi adultez moza tenía un estado que metía a Ahora ya no. Yo pienso que sigo teniendo los mismos estados que antes. Lo que pasa es que ahora están de moda. <risa> de aquello yeren, eh? yeren una transgresión absoluta, pero con el tiempo pusieron de, de moda. que sí incluso se pusieron de moda cosas bastante más más radicales de de los que trastes que yo tuve nunca muchos se de moda un tiempo que todos les pies llevaban pulseras de pinchos pues bueno oye bueno yo nunca llevé pulseras de pinchos hay una cosa más va a decirlo de aquello más más Ponse de moda una cosa que yo todavía más más radical ...si quieres que lo que que lo que yo hacía. ...ahora les pijas... anden muchas de ellas con pantalones rotos... Bueno, que ya de viejo... ...hay mucho tiempo que... Que, ...que... ...periódicamente ponese de, de moda... ...a la, la ropa rota... ...bueno... ...oye por cierto... hablando de esto y haciendo un pequeño inciso... ...creo que una vez... Eh, ...conté yo eh, aquí en el programa... ...lo de esa idea empresarial que yo tenía... ¿m? Eh, lo de vender playeros playeros rotos playeros ya rotos con, con furaco y tal y, y tenía esta marca y todo furaco una deas por y tal y decía que dios, hacerme millonario el día que, que realmente fuera yo un emprendedor y tal y la puta mierda, tenedme <risa> otro día que la mia supuesta idea ya rola y, y hay playeros muy caros, medio rotos que se venden y y chucios era de mi madre, cajo la puñeta. Oye, no hay no hay nada nuevo, majo sol, eh. Yo aquí haciéndome el yo que yo tengo un excedes, que porque yo no tengo iniciativa empresarial, que si no, cojo la marieta, tan explotáis. Yo puta una una puta mierda todo. No hay no hay onda fushir. Y es terrible, eh, no hay onda fuxir verdad. En fin, ¿qué Que te vaya diciendo eso, que bueno, pues, que ya donde hay mucho tiempo, como, como en antes, ¿eh? si sí me prestaba generar miedo, no necesariamente miedo en este aspecto, no, no miedo a las mujeres por el fecho de ser mujeres por la calle, pero bueno, sí me prestaba, sí me hacía a mí cierta gracia, eso de, de, bueno, pues como tengo estos traces y tal, ¿no? generar un poco respeto y tal. viajada como como un pino porque yo siempre fui bastante inofensivo pero bueno eh, la cuestión es que llega un momento en que me pasó todo lo contrario que yo que el mero fecho de pensar que existía la posibilidad de que me tiremío yo hacía me sentir muy mal y entonces pues llegué en algunos momentos a, a bueno pues a cambiar rápidamente de, de trayectoria incluso echar más tiempo en el mío camín, pues para para evitar esa para evitar esa situación. Y decía lo de curiosamente porque hay hay no sé unos meses unos meses llega una una un comentario en una manifestación en un en internet en la que bueno pues pues una mujer pedia a los hombres que hicieran eso. Si vas pela la noche pero la cae detrás de una moza, pues favor no me posible que esa moza se preocupe, pase un poco meu, entonces oye, si no te importa, pues cruces de cae, métete por otro sitio y tal. Y curioso. Y ahora digo una cosa: si eso pasa, non me sabes que motivo bastante para bueno pues para hacer lo que puedas para que eso deje de pasar. non pensáis que ye motivo bastante para, bueno, pues para tolerar algún pequeño exceso para considerar que igual nun ye el momento o para considerar a lo mejor que esos excesos y esas aberraciones todavía non son tan grandes como para dinamitarlo todo como para que echemos más Más tiempo en, en criticarlo que en, que en sofitarlo. No lo sé, no tengo ni puta idea, pero yo ya Sina, como pienso, y a lo mejor, como pienso a Sina, a lo mejor no, seguro que porque pienso a Sina, pues mañana, por primera vez en mi vida, voy a, facer, voy a secundar una huelga. ¿eh? bueno cuando te iba al instituto secundé más de una huelga vale está bien pero bueno ya era diferente joder porque lo de los institutos no lleva huelga para pa reivindicar de alguna cosa y sencillamente pues no dirá clase <risa> hostia ¿eh? Eh, cuando trabajes pues entonces una huelga significa otra cosa porque bueno pues ten, la empresa tiene que que tragar en sin que trabajes ese día Eh, tú, bueno, pues aceptes eh, que no vas a cobrar ese día Bueno, pues, en fin, tiene como mucho más significado que el mero fecho de, de inundir Yo nunca secundo una huelga, no porque, bueno, pues porque tenga... En ...nada contra las reivindicaciones y demás... ...sino porque yo la verdad que les les huelgue... ...la mayoría de las veces que se convocaba una huelga... ...yo de normal no estaba trabajando... Yo, ...no siendo ahora que soy un asalario de mierda... ...ya donde falle cada vez más tiempo... ...la mayor parte de la mi vida... ...bueno pues siempre fui... ...oye pues a tranques y, y a barranques... trabajando hoy, parando mañana, echando dos horas, dos horas los martes, tres los miércoles, ninguna jueves, una los sábados... Bueno, esa era la, la misma vida. Entonces, tampoco nunca tuve oportunidad de, de secundar una, una huelga laboral. Y, por otro lado, la verdad es que tengo yo a los sindicatos tanta manía... ¿eh? tengo yo manía casi se puede decir que que odio bueno, a todos los sindicatos por supuesto ¿eh? pero si sí a los más grandes a los que a esos que tienen más poder de de convocatoria ¿m? y que son los que de normal pues convoquen los huelgues o muchas veces a lo mejor convoquen a los grandes y los pequeños pero ¿y que están los grandes joder y y tengo yo tengo yo tanta manía ¿m? Mira, cuando una gulga general, no sé si fue la, la última o la anterior o tal, sí que estaba trabajando. Cago la puñeta, porfía pues a trabajar. ¿eh? Aunque nada más fuera, por joder. ¿eh? De hecho, no voy a decir que esperé a que, a que llegara un piquete a la puerta del sitio donde yo trabajaba para entrar, pero cuadro que cuando llegué, pues había un piquete. Digo, mira, pues ahora ya es el momento para entrar ¿eh? y, y que me digan de algo. Bueno, si sí me lo dijeron, <risa> yo no respondí que ya muchos, igual me pegaban, pero bueno, <risa> vamos a ver. Sí que en alguna discusión sí que comenté yo eso de de, de que yo no lo soportaba. Y una vez dije una cosa muy poética que queda muy fina, pero que igual fue excesiva. Una vez hablando con un rapaz muy, joder, pues muy buen rapaz y tal, eh, colega eh, no sé qué, Y, bueno, pues el sindicalero y apoyaba todos estos movimientos y todas las huelgas y tal, y, y dice yo así, muy serio, como digno yo, y si mira, pues en la última huelga general, ¿eh? yo casi nunca trabajo, pero mientras la última hu huelga general, cuatro que que tenía trabajo, pues me la de Dios, tener trabajo para poder ir a trabajar el día de la huelga, ¿eh?, Y, y para poder entrar, ¿eh? mientras estaba el piquetes y de las le, comisiones, y los ojetes, ¿eh? ala, jodeibos. Claro, el prove quedó como diciendo, pero ¿cómo puede estar diciéndome eso? <risa> Va, igual me pasé. ¿eh? Pero bueno, oye, mira, por ejemplo, eso llega una cosa que, que ya no enfadría. Tiene alguna relación con ese que vos pues, decía que con los años voy faciéndome más, por un lado, más repugnante ¿eh? y, y por otro lado más, bueno, más pasota, podemos decirlo, podemos de la siena, bueno, sí, por poder, igual sí, hoy no me molestaría en, en hacer esa cosa, en decir esa cosa, a un año a lo mejor soy más de, de hacer lo que considero que hay que hacer, pero ni tan siquiera, contarlo bueno siendo aquí en radio Aquí vengo a contar a contarlo todo pero bueno como supongo que nadie me escucha tampoco tampoco no pasa nada ¿eh? sí, si me sintiera mucha gente pues entonces podría preocuparme pero como pienso que, que, que no me ¿eh? que no me siente nadie pues pues bueno vamos a poner un cantar qué os parece no sé qué cantar ya os digo que que como se me como se me quedó el yepeserín de la de la música en casa vamos a poner este ¿eh? a ver qué tal a ver qué tal suena ¿eh? y a ver si a ver si cuadra que que qué pues, todo su el coño no suena oh, a ver ahora sí bajo hay un directo. bajo con la 10. bueno anda claro por eso es tan largo ¿Cuántos discos dura? Ah, bueno, cuatro minutinos, tampoco son tantos. Hay unos rapazos corriendo, cambiando un escenario. <coughs> y ahora hay uno que tiene una guitarra y otro que está arrimándose al micro. No sé, a ver cómo oye. Bueno, sentirlo Y si vos presta bien, ¿Y si no vos presta, tampoco... Mañana, ya no me acordaba como todo Cuando mis dedos Esa guitarra que era para mí tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo Si tus ojos eran mal La noche o como el día que dejamos de ver por darme un beso ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero ni que rumba me bailabas cuando quería robarme el sueño dicen que el tiempo y el olvido son como hermanos gemelos Que vas echando de más lo que un día echaste de menos. Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo. Se algo tan efímero Y tan eterno Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Hola, mi hermano. Yo no la conocía de nada, no sé a vosotros los que os paseó, ¿eh? Pega con, con la música que suelta este programa, qué sé yo, este programa suena suena de todo, ¿eh? Bueno, hoy no tengo ganas de hacer de más, voy a ponerme en huelga ya. Eh, no os cuento más nada. Porque total, tampoco hay así más más cosas importantes que, que contar. Que, oye, pues mañana si queréis hacer huelga, facéisla, si no la hacéis no la faigáis. O a lo mejor ni siquiera tenéis trabajo, no podéis hacer no huelga, ¿eh? aunque vos pete, ¿no? como me pasó a mí tantas petes. No, a mí no me petaba hacer huelga, en fin. Bueno, chavales, pues, pues nada. que marcho, que para esta noche ya estuvo bien, y que otro día pues igual hay más, qué sé yo, ¿Eh? no lo sé yo, venga, tal luego, que no nos collamos. Desorden. Decía el abuelo al abrocharse el uniforme Tu conducta inquieta a los vecinos Te soñaron por la calle que las fueron tus amigos Esto ya era así antes de que tú nacieses no, no le des, des más vueltas, vueltas. calla yo velarte Porque estás en Ultramenia Vivirás en Ultramenia Has nacido en Ultramenia Oye, perdonad Perdona, hay un segundo en que, que vuelva a meterme. No, esto no puede ser, ¿eh? Metí la pata con el cantar de con el cantar de cierre y este en un ye. Vamos a ver. Vamos a ver que, que busque el que sí que ye, hombre. No, vale, sí que sí, ye también de DefCon dos y tal, pero el que tenía que ser ye, ye este. Perdona, ye. Joder, banco ye mamito, vía. Y me lo mereceré. Me lo mereceré clarísimamente. ¿eh? En fin, venga, oye, hasta la semana que viene y esta vez que, que se lleve verdad, ¿eh? Que no nos cojan, venga, tío.